Invocación al Rayo Azul del Gran Sol Central En nombre de la inmortal llama trina, presente en cada corazón humano, apelamos a vos, bien amados Arcángel Miguel, bien amada Astria, y a todas las legiones angélicas de la flameante Espada Azul, venid y arrojad el Rayo Azul del Gran Sol Central en la densa capa de energía deleteria, ...que viene creciendo desde el inicio de los tiempos... ...arremeted en todos los registros etéricos... ...en la masa del karma acumulado de los pueblos... ...en todo aquello que no sirva a la luz... ...lanzad el rayo azul sobre todas las fuerzas activas... ...de la multitud de seres negativos... ...que oprimen y persiguen a los hombres... ...arrojad el rayo azul... ...a todas las conciencias desequilibradas... ...y a las cuatro involuciones inferiores de la humanidad... ...destruid con vuestro poderoso rayo azul los centros negativos de aquellos que disipan la energía divina y transformad todo en luz.